Bueno Ariel, eh, buena victoria frente a un buen equipo, el equipo este cordobés que jugó realmente muy bien y un pase seguidiente. Es un desubicado, ¿eh? es un desubicado. Bueno, cómo te felicitaciones. Bueno, contento. Eh, Ante todo importante, no ganar el primer partido de, de playoff. Este después de un, de, un, de un largo tramo sin sin jugar. Este por ahí ellos venían en ritmo. Es un equipo como es importante con muchos jugadores muy reconocido en la categoría, que han jugado también en la liga, así que, que bueno, no va a ser una serie fácil, pero obviamente arrancar ganando, con manteniendo una diferencia de 10, 12 puntos todo el partido, este es importante, nos demuestra que estamos para cosas importantes, y bueno, ahora no hay que relajarse, hay que, hay que ir por el segundo partido, sabemos que esto es el mejor de tres, el que gana tres pasa, así que bueno, hay que ir buscando partido por partido, todos los días son, todas las noches son... Eh, diferentes, así que bueno, este a pensar a, a prepararse, a descansar un poco para el partido que viene, ¿no? Sí, sobre todo porque teniendo en cuenta cuando ustedes toquen viajar allá, es una cancha complicada con un rival durísimo que tiene muchos jugadores de experiencia, este Adrián Forastieri, bueno, Javi Ledesma, eh, José Fabio, Ricky sí, sí. Centeno, el americano juega bien. Sí, sí, la verdad que sí, un equipo largo, está, eh, parecido al nuestro, un equipo largo, así que bueno, yo creo que una de las series más reñidas que va a haber, Y como vos decís, eh, yo no jugué eh, todavía en Banda Norte, pero los chicos me han contado que es una cancha muy difícil, que ellos incluso perdieron por muchos puntos allá, así que, que bueno, hay que, hay que sacar los dos de casa y después ir a poner la presión de todo, ¿no? Y si se puede conseguir cerrar la serie de visitante mejor, y si no, bueno, se, se tendrá que volver, pero ahora. Eh, pensar en el segundo y después vendrá lo que será de visitante, ¿no? Y que ahí está en un buen lugar porque Ferro tiene un equipo armado y es una institución que se ha hecho como para para ascender, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que el primer día que llegué ya me di cuenta que están armado como para una, para para jugar la liga, este, eh, así que bueno, eh, ojalá podamos poner a este club, ¿no? Histórico de nuevo en la categoría a y para eso vine también con con ese objetivo de reforzar el equipo, también cambiamos a un extranjero que juega bárbaro, así que bueno, creo que estamos para cosas importantes, como te decía recién, hay que mantener la cabeza fuerte, no relajarse, eh, porque como te decía, son todas las noches igual, hoy podemos ganar por 10, por 20, por uno y el partido que viene va a ser distinto, ojalá podamos mantener esa diferencia otra vez, pero siempre son diferentes, ¿no? Y lo personal, un cambio favorable, ¿no? Pasaste a jugar pocos minutos, o por ahí no estar tanto en una rotación eh, tan continua, a tener protagonismo en un equipo de punta. Sí, la verdad que sí eh, a mí me viene bien como jugador no todo jugador quiere jugar eh, por ahí tenía minutos en concordia pero no minutos continuos que por ahí es lo donde uno se puede soltar más y jugar un poquito más no este acá por suerte tengo una, una buena rotación donde puedo tener muchos minutos y, y bueno eso me sirvió a mí como para como jugador no para ir creciendo y bueno para, para ir mostrándome eh, a mí mismo las cosas que yo puedo hacer no Juan, y cómo está vos en lo personal Bueno, en lo personal creo que vos ya sabés, este, pero bueno, eh, acá por suerte me contienen mucho, y bueno, eh, luchándola, esto hay que hay que lucharla, eh, no queda otra, hay días que uno se levanta bien, hay otros días que, que entra un poco de tristeza, de recuerdos y cosas así que por ahí te tratan mal, pero... Pero bueno, hay que estar fuerte, creo que esto me sirve por ahí para para estar como disperso un poco, ¿no? tener eh, la cabeza ocupada. Exactamente, tener la cabeza ocupada en otra cosa y, y entonces por ahí eso ayuda. Por eso vine, por eso tomé la decisión de, de, de seguir con lo mío. Así que bueno, eh, nada, ahora por eso también tengo el objetivo de querer ascender, para poder darle, no una alegría a mi familia, pero sí un... un un poco de, de buena onda, ¿no? Este porque venimos pasando un momento malo, de mala onda, así que bueno, creo que, que a partir de esto puedo por ahí contagiar un poco de positivismo. ¿no? Bueno, lo mejor para vos, ojalá que que sigan por este camino. Listo, muchas gracias. Así que bueno, nos estamos viendo, Fabián. Eh, y bueno, este espero que, que tengamos un buen partido el, el nivel otra vez. Dale, chau, chau. Listo, gracias. Fe.